¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cintia? Muy bien. Bueno, contanos cómo vivieron la jornada de ayer y qué es lo que esperan en adelante. Bueno, la jornada de ayer fue sorpresiva en el sentido de esto que contaba, ¿no? El tema de, de la represión, porque decía habíamos aproximadamente unos eh, 2000 eh, cineastas y, y productores y, y estudiantes de cine, o sea, más típico no podía ser, parecía manifestación de, de la perra láje no y bueno no entonces nos tiraron encima de estos animales de la policía metropolitana con sé escudo y todo esto y bueno pues eh, se llevaron dos chicos le requisaron el auto a, a Juan Mascaró el el el el digamos representante de los directores ante el consejo asesor del inca que era uno de los reclamos además no que fue estuvo dos años sin nombrar este consejo asesor Y, y luego cuando lo nombraron eh, no, no convocan a la reunión es un consejo que está planteado en la misma ley de cine que tiene que ver con eh, fomentar el el con controlar justamente los actos de gobierno no y en este sentido bueno, pues se viene llevando una, adelante una política en total línea con lo que fue la gestión de, del macrismo o sea, no solo dejó el mismo plan de fomento sino que dejó los mismos gerentes o sea, tuvo que sacar a una cuando se presentó de candidata a diputada por una Entonces, eh, nosotros lo que decimos es eh, que eh, había muchas expectativas ¿eh? en este bueno, el, claro. de los dos peces estaban ahí, pero que 1900 lo deben haber botado. Y sin embargo, bueno, lo que hay es decepción y, y y mucha bronca y sobre todo porque no se puso el poder ejecutivo a la cabeza de la lucha contra la codicia de los que se llaman asignaciones específicas, que son los los fondos con los cuales eh que fomenta justamente el cine, la música el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, que son impuestos que están, digamos, eh, grabando justamente la actividad comercial de todas estas actividades. Y no es que se le saca a los hospitales, y qué sé yo, sino que tampoco se le va a sacar a los consumidores, no es que ahora van a sacar el 10% de ese de las entradas de cine, sino que se lo van a dar directamente a economía, suponemos eh, eh, porque somos muy malévolos que para pagar la deuda o alguna cagada como esa, no para darle de comer a los niños pobres entonces bueno, en ese sentido estamos planteando que son impuestos virtuosos que de alguna manera eh, retroalimentan una industria que es la industria de la cultura, nada menos que es eh, realmente una expresión muy importante de nuestra soberanía por eso eh, la consiguió acelerar soberanía cultural, ¿no? Se conoció que el Gobierno Nacional desplazó a Puenzo. ¿Qué expectativas tienen con eso? Primero que se cumpla eso, claro. porque Puenzo dice que no, que a él no lo desplaza Tristan Bauer, sino que lo desplaza directamente el presidente eh, y está recorriendo distintas radio y qué sé yo. Claro. Nosotros ya tenemos, viste, la paciencia agotada con esto, ¿no? No queremos que, que esté él, queremos que esté alguien que simplemente... Eh, aplique la ley de cine o sea consulte al sector a los que hemos elegido los directores de los que han elegido los productores y los distintos y los distintos estamentos de de la del cine no del cine todo el cine independiente del cine documental del cine experimental del cine que más eh, aporta culturalmente a la cargo de la nación no Uh -huh. Es muy numeroso una una movilización de 2.000 personas Yo no sé si hemos visto en algún otro momento eh, a, a, Al sector cultural movilizarse así Porque es muy muy grave lo que está sucediendo eh, Pero vos decías, eh, somos pacíficos Sin embargo veíamos en algunos medios porteños Que hablaban de enfrentamiento ayer Por eso teníamos ganas bueno. de conversar también acerca de esto Porque queda, eh, para quienes desde las provincias leen Eh, los medios porteños se quedan con esa palabra, que no es lo mismo que represión. Sí, imagínate, eh, los dos chicos que se llevaron eran dos estudiantes del primer año de la ANAR. Imagínate el nivel de violencia que pueden tener. Son eh, eh, gente que entra en un examen de ingreso entre 200 personas, entran 10, eh, y son generalmente muy talentosos. Te imaginas las ganas que deben tener de dedicarse a pegarle a la policía. No, no, no hubo nada de eso, ningún enfrentamiento. Te perdemos un poquitito, Ma Fernando. Sí, estamos de eh. eh, niños, ¿no? Que estaban ahí adelante. Bien, te perdemos un poquitito, no sé si te estás caminando. Eh, ¿Me escuchás? Ahí te escucho, ahí te escucho, ahí te escucho. Bien. Bueno, te decía que no, que fue totalmente pacífico y que fue un buen ataque cartero de parte de esta gente no Fernando ¿qué esperan también te digo de, de Bauer, de Tristán Bauer que qué decisiones debería tomar Mira en principio remover eh, a, a puenzo nombrar un director que respete la ley de cine y el consejo asesor y ponerse a la cabeza de la lucha por derogar eh, eh, en la ley que que, que este estipula la caducidad de las asignaciones específicas para la cultura en diciembre del 22, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En el que también quiero decir, esto es una radio comunitaria, también nos vemos afectadas por por esta ley. Sí, los Fomeca también están incluidos. Así es. Bueno, vamos a vamos a seguir con esta con este tema, ya lo veníamos cubriendo desde desde hace algunos días, Fernando, y bueno, eh, toda nuestra solidaridad para los compañeros y para ustedes. Muchas gracias, eh, te mando un abrazo Cintia y un saludo a todos los compañeros de la radio.